El pobre no vale nada Bona no. nit. La semana pasada salí a préstarle un compadre que tenía grave a mi madre, este güey no me dijo nada. En la semana pasada salí a préstarle un compadre A mi gentileza A ver se acuentico y si bien sabe tratar y eso no vale un pito desde que no tenga nada ay no vale chileza o que triste la pobreza